Buenos mediodías amigos, bienvenidos a Solo Negocios, estamos acá en Radio LED 13 horas en la ciudad de Buenos Aires, salió el sol, saludamos a Belén, nuestra operadora Las dos cosas tienen que ver porque está Belén, salió el sol Tenemos una, un mediodía muy lindo después de, <coughs> ustedes saben, toda una jornada que entre otras cosas Dejó mi voz de esta manera porque empezó a hacer frío, porque llovió, porque estuvo feo todo el fin de semana Lloviendo, bueno, sabemos lo que fue el clima en la ciudad de Buenos Aires, en gran, en gran parte del país. Ahora tenemos una temperatura de 12 grados, casi 13 grados de sensación térmica. Está lindo, hay un poquito de viento acá por lo menos en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Y tenemos algunas nubes, pero solcito ahora, así que se recompuso la tarde. Bueno. Vamos a repasar, en este programa vamos a hablar de negocios, algo de economía Algunas cuestiones que tienen que ver con, con política Porque vos sabés que el mundo de los negocios siempre está cruzado por la política Vamos a hablar de emprendedores, de tecnología, de responsabilidad social De todos esos temas acá en este solo negocio Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo web Y tenemos una página en la internet que es www.solonegociosweb.com.ar Bueno, voy a hacer... Toda la, todo el programa porque bueno la voz está ahí complicada, un poco de resfrío y eso como te contaba recién. Repasamos algunos temitas de hoy. Bueno, una de las noticias que tienen que ver con el mundo de los negocios de esta mañana es un anuncio importante que hicieron las empresas donde tienen acciones, donde son accionistas, la familia Bulgeroni Vos sabés que los Bulgeroni son los hombres más ricos de la Argentina, según eh, la revista Forbes. Son eh, la familia más rica de la Argentina. Bueno, los Bulgones junto a sus socios crearon una nueva empresa. O sea, juntaron todos los negocios que tenían por separado y crearon una nueva empresa que se llama Pan, Amer Pan American Energy Group, PAEG. Sus, sus siglas. Bueno, los bulgueroni, la China Sinoc y la Británica BP, British Petroleum, bueno, acordaron esta mañana en España integrar todos sus activos petroleros en una nueva empresa que es esta Pan American Energy Group. Así que bueno, se estima que esta, esta compañía va a tener una facturación estimada de unos 7.300 millones de dólares anuales y base es obviamente la empresa petrolera privada más grande de, de, la, de la Argentina. Así que bueno, ahí estamos con la noticia del día en cuanto a lo que tiene que ver con el mundo de los negocios. Y si hablamos de economía, hay un dato del IPC Congreso. En agosto alcanzó el 1,5% y acumula un aumento de 15,7% en lo que va del año. Vos sabés que este es el índice de precios al consumidor. Lo que mide la inflación, palabras más, palabras menos. Alimentos y bebidas registró una suba de casi 2% y acumula una suba de 24,1% en lo que va... En los últimos 12 meses, no en lo que va año, sino en los últimos 12 meses, se miden 12 meses eh, para atrás. Mañana se van a publicar los datos oficiales del ingreso. Este es el IPC Congreso, que es la medición que hace la oposición. ¿no? Obviamente que el IPC Congreso estaba mucho más, muy, muy, muy activo cuando, cuando el INDEC en el kirchnerismo no, no funcionaba, o funcionaba, o funcionaba como querían, funcionaba muy mal. Pero bueno, ahora sigue, eh, sigue eh, dando los resultados y mañana se esperan las cifras oficiales del INDEC. Bueno, ¿qué más? Bueno, todos los, eh, eh, todas las novedades de, del, caso, del caso Maldonado, eh, es un, de la desaparición de Santiago Maldonado, es una cuestión que cruza la, la, la política. Por orden de Macri, el gobierno le entregó al juez Otranto, que es el, el, el juez que, que entiende en esta, en esta causa, un informe sobre siete gendarmes, que persiguieron a los mapuches hasta el río en aquella jornada de despeje, de, de según dice el gobierno de, de, la ruta, de la ruta 40. Bueno, cambió drásticamente la postura del gobierno, que, que hasta el momento no, no quería eh, involucrar de, de ninguna manera a gendarmería. Ahora la hipótesis oficial es que obviamente dicen que no hubo ningún plan, ni una desaparición forzada. Y lo que te dicen en el gobierno es que ah, podría haber habido alguna acción de uno o dos uniformados que se excedieron, entre comillas, en su accionar, y que eso podría haber terminado con alguna, alguna, alguna, eh, alguna, algún hecho de violencia contra, contra Santiago. Y bueno, eso... Habría que ver cómo termina, si con su muerte, si con su desaparición. La cosa es que hace más de un mes que Santiago Maldonado no aparece. Y ahora el gobierno está bastante más sobre el tema. Si bien al principio casi habían, eh, había algunos, algunos rumores de que estaba, de que no estaba, de que se escondió, que se, se estaba usando políticamente la cuestión. Bueno, ahora el gobierno eh, está asumiendo un poco más eh, un, un, un rol más fuerte en la investigación y... No entregó a los gendarmes estos, pero bueno, los están investigando, los están investigando bastante más, con bastante más eh, energía, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que Santiago Maldonado hace más de un mes que está desaparecido y nadie sabe dónde está. Y hay una familia que lo está, que lo está buscando. Desde acá exigimos la aparición con vida, obviamente, de Santiago Maldonado. O bien que se sepa qué pasó y si pasó algo malo con él. Si Santiago Maldonado eh, está muerto o murió en alguna situación eh, confusa que se esclarezca esto mismo y que se castigue a los responsables, sean quienes sean, y ocupen la jerarquía que ocupan. Bueno, es un tema, ya muchos lo están comparando con el, con el caso Carrasco y toda la implicancia que tuvo aquel, aquel caso en los 90 que terminó con el servicio militar obligatorio. Bueno, es un caso que mantiene la atención la y la ocupación de buena parte de la ciudadanía. Vamos a seguir informando a ver qué pasa con, esa, con, esta, con esta cuestión el tema de la política por estas horas en la Argentina. Bueno, ¿qué más pasa? Bueno, tenemos la visita de, del presidente Netanyahu, el presidente de, de, de, de, de Israel. Hay algunas protestas, hay mucho eh, mucho caos de, de tránsito en el centro. Es el, es el premier israelí, no es el presidente, es el primer ministro de, de Israel, mal dije. Es la primera vez que un premier israelí visita eh, visita, la, visita la, la Argentina, va a estar hoy en la Embajada de Israel y va mañana a la Casa Rosada. Obviamente que hay un fuerte operativo de seguridad que incluye corte de calles y demás, así que si andás por el centro, eh, guarda con, porque está todo colapsado, entre hoy y mañana va a estar así la situación en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué más? Otro de los temas de, de la semana, el huracán Irma, vos sabés, descendió... Este lunes a categoría 1 y se convirtió en una tormenta tropical mientras avanzaba por, por Florida y en Estados Unidos. Bueno, dejó 3 muertos, 4,6 millones de personas sin electricidad. Bastante, bastante fuerte castigó este huracán ahí al sur de, de, Estados, de Estados Unidos. Pero bueno, también la situación que vivimos en Argentina en cuanto a inundaciones y lluvias es, eh, es tremenda. Hay evacuados, inundaciones y cortes de luz en el corrubano bonaerense por la fuerte tormenta del, del fin de semana. Hay eh, calles y casas anegadas en Pilar, Cañuelas, La Plata, Verazategui, Quilmes. Eh, bueno, hay pronóstico reservado para buena parte del, del, del centro del país y algunas áreas de la, de la provincia de Buenos Aires. Hay más de, eh, más de 11 localidades de la provincia que están bajo el agua. También inundaciones en La Pampa, en Chaco y en parte de, de Córdoba. Eh, hay estado de alerta meteorológico por estas, por estas horas. Las imágenes que se ven son tremendas. Fotos de Rancul, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, con todo cubierto de agua, son tremendas. Eh, según Carvap, casi un tercio de la producción agropecuaria del país está en zonas afectadas por las inundaciones, desde la desembocadura del río Salado en Buenos Aires, hasta La Pampa, el sur de Santa Fe y Córdoba. Y Carvap también hace un cálculo de las pérdidas, eh, tomando en cuenta cuestiones que tienen que ver con el agro, con la ganadería y con la lechería se estiman pérdidas de más de 1.500 millones de dólares. Así que, bueno, obviamente que el tema de Irma en Estados Unidos impacta y, y, y tiene, y tiene mucho, mucho de visual por la cantidad de imágenes que hay, por la, por, la, por la fuerza, la naturaleza y por todo lo que implica lo que pasa allá. Pero bueno, tenemos situaciones eh, muy, muy, muy tremendas acá mismo, cerca, en el conurbano bonaerense, Y también en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias con localidades y pueblos y muchas hectáreas de campo totalmente bajo el agua. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música, una tanda y volvemos con más Solo Negocios. Antes les cuento, tenemos entradas para la convención argentina Walker. ¿Qué es esto? Bueno, una convención de, de Walking Dead, que es una serie de zombies, que se hace el primero de octubre en Ascuénaga, 158 en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos cuatro entradas para esta convención. Si nos mandás un mensaje a arroba solonegociosweb en Twitter o nos dejas un mensajito en nuestra página de internet www.solonegociosweb.com.ar regalamos cuatro entradas para la convención argentina Walker que es la convención de Walking Dead, que es una serie que me encanta. Una serie que empieza el 22 de octubre. En, unos, en unas semanas más comienza la octava temporada de The Walking Dead. Bueno, ahora sí, música, tanda y ya volvemos. Auspicia este programa. En septiembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad.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 Una nueva forma de entender la radio. Estrategias, producto, productos, tendencias, tendencias y rum rumrum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. La semana pasada se presentó oficialmente, ya se había presentado, pero bueno, se, se, se extendió el uso de PIM, por ahí escuchaste, es, es un nuevo servicio, es el primer medio de compra y envío de dinero por celular que, eh, que, que se está presentando, es un, es un servicio justamente de Nación Servicios, del, del, del, de una de las ramas del, del, del, banco, del Banco Nación, lo presentan como la plata en tu celular, es, uno, es uno, un nuevo servicio de billetera de billetera electrónica, para enterarnos un poquito más cómo funciona, porque la verdad que es muy interesante, si eso se llega a extender, eh, y, a, y a eso apunta la gente de, de Nación Servicios, eh, realmente es, es, es, es muy interesante cómo funciona, funciona en otros lugares del mundo, en Argentina hay algunas opciones, pero bueno, vamos a tener más detalles de cómo, de cómo funciona PIM, estamos en comunicación con Leonardo Coca, que es gerente general de Nación Servicios. Leonardo, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Bien, bueno, gracias por atendernos, ¿No, ¿nos definís PIM? Bueno, lo dijiste vos. es plata en tu celular. Permite comprar, pagar, cobrar, realizar envíos de una manera simple, segura y totalmente gratuita. Y, y es la primera eh, billetera realmente universal porque funciona en cualquier celular. Desde los más antiguos hasta los de alta gama recientemente lanzados. No es, no es que vos necesitas un smartphone y, y descargarte una app. Esto funciona en cualquier celular, sin internet, sin crédito, sin tarjeta de crédito, O 50 cuenta bancaria eso es, lo tenés... más, eso es lo más potente que me parece que tiene el servicio Porque la verdad es que como decís Lo usás en cualquier, en cualquier plataforma No tenés que bajar nada Contame un poco cómo es el funcionamiento ¿Qué tengo que hacer Mira, yo para llamás, que funcione? Vos llamas al asterisco 456 numeral Y seguís instrucciones en pantalla La primera vez que te comunicas Lo que tenés que hacer es completar tus datos que, que es simplemente el DNI Y te pide una contraseña para que tus fondos A partir de ahí estén asegurados Nosotros te damos 50 pesos de bienvenida para que empieces a mover, eh, enviar y probar cómo funciona la plataforma. Y a partir de ahí vos ya tenés tu cuenta PIM. La próxima vez que llames, ya te va a aparecer el menú completo, donde tenés la opción 1 es enviar, la opción 2 es retirar dinero, eh, consulta de saldo, etc. Vos tenés básicamente formas de ingresar dinero a tu billetera PIM y formas de consumirlo. ¿sí? Las formas de ingresar dinero... Es, a través de Rapipago, Pago Pago Fácil, vas y cargas como cualquier eh, carga de celular o como una carga de una sube. Con tu número telefónico. Eh, exactamente, y se te carga tu cuenta PIM. También puedes cargar a PIM desde el banco, si vos sos bancarizado, que no es el target, ¿no? nosotros estamos apuntando más al segmento no bancarizado, Claro. pero si vos estás bancarizado, desde Pago Mis Cuentas, desde el Home Banking de Link o desde los cajeros automáticos, vos cargas en PIM. Y la tercer forma de cargar efectivo es si vos sos un beneficiario social. Entonces, hay beneficios que nosotros ya tenemos, que son el plan progresar y el programa hogar, entre esos suman unos 3 millones y medio de personas en la Argentina, pero vamos a ir incorporando más beneficios. Que si el beneficiario llama al ANSES al 130, o se dirige a una sucursal del ANSES, o vía web solicita el cambio y a partir de la próxima acreditación el dinero ya está en tu celular, con todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? Porque ya, ya no es que tenés que cobraste y tenés que ir, hacer la cola, retirar el efectivo, a veces se quedó sin efectivo el cajero... Vos, en el momento que se te acredita, te llega un mensajito y puedes cruzar y consumir en el almacén. Como lo nombrás así, es eh, eh, como yo decía al principio, cuando yo me enteré cómo funcionaba, sé que estaban funcionando primero en Córdoba como prueba y ahora está extendido el uso. Eh, es realmente una herramienta muy, muy potente. Ustedes apuntan a los no bancarizados... La idea es que la persona, además de transferirse dinero entre, entre usuarios de PIN, porque vos podés, yo le puedo transferir a otro, le puedo pagar, por ejemplo, a otra persona con esto. Sí, correcto, correcto. Es la opción uno, enviar dinero. Además de eso, vos podés pagar en, en comercios. ¿Cómo viene la, la adhesión y cómo viene la, la posibilidad concreta? Porque obviamente que para esto tienen que darse, tienen que darse de alta eh, los comercios para que vos efectivamente lo puedas usar como una billetera eh, electrónica de pago en distintos puntos. Sí, claro, mira, la, la decisión viene bárbaro, ya tenemos 13.000 comercios en todo el país, algunos a la calle, otros no son los que es a la calle, porque es muy simple darse de alta, es asterisco 456, numeral, un comercio lo mismo y en 30 segundos ya tiene el comercio habilitado para cobrar con PIN entonces cuando yo digo comercio digo el almacén de barrio, el kiosquito, pero también puede ser el electricista o la señora que trabaja vendiendo productos de cosmético en su casa cualquiera puede utilizar PIM y tan simple como te lo mencioné y después están las grandes cadenas que van a ir adoptando pero eso requiere alguna interfaz de sistemas porque no es que ellos tienen un celular en cada caja claro. por ejemplo estamos trabajando con todas las cadenas, la que más rápido está es una cadena muy grande, la más grande del país de supermercados con 600 bocas que está saliendo en septiembre Ahí necesitas como, ¿no? eh, Una... necesitas como un número unificado, ¿no? Perdóname. La cadena necesita como un número unificado de celular para que... No, vaya... no, no, no. Hay dos formas de, de pagar. Una es el envío de dinero, que es la más simple. Que sí. vos la podés usar para mandarle a un familiar en otra provincia o para pagar en un comercio, también vos le podés enviar dinero. Pero lo normal, el comercio inicia la transacción. Entonces, el comercio ingresa tus datos en el celular de ellos, o en el caso de una cadena de supermercados, en el punto de caja, y a vos instantáneamente te levanta un cartelito en tu celular donde te pide la contraseña y el monto que estás autorizando. Ah, ok, te cobran en lugar de que vos pagues. Exactamente. Perfecto. Exactamente, en, la, en las cadenas es así. En las Lo cadenas. Lo que pasa es que muchos, qué sé yo, eh, como yo siempre digo, ¿no? nos pusimos la pelota en la cancha y los argentinos están jugando, y nos encontramos usos de PIM que no prevíamos. Hay una ONG que, que cuando lanzamos en Córdoba puso publicidad en internet, explicó cómo darse de alta en PIM y directamente publica su celular para que la, la gente le transfiera. O sea, per, permite, facilita mecanismos que antes estaban muy complicados. Bien, decíamos al principio que es para no bancarizados. Todo esto está obviamente dentro de la economía formal porque queda registro de, toda esta, de, de todas estas transacciones. Sí, lo bueno que tiene PIM es que es un sistema donde, donde es confiable, digamos, es un sistema confiable. Y, y reintegramos también el 15% de IVA. Es un dato interesante. Si vos sos un beneficiario social que tenés el reintegro del 15% de IVA, con PIM también lo vas a tener. ¿Y tiene algún costo? Me imagino que para el usuario no. Para los comercios y demás, ¿cómo, qué, cómo funciona? El usuario no paga nada y el comercio pequeño, que te, te digo, comercio de barrio, el pequeño emprendedor, tampoco. Cuando subís de ciertos montos o requiere interfaz o sos grande grandes empresas ellos sí pagan pero es una mínima una mínima comisión menor que lo que les cuesta hoy mover el efectivo que es un costo enorme ¿eh? y, y con ese dinero nosotros eh, soportamos el sistema su crecimiento su desarrollo y logramos la inclusión financiera de los pequeños comercios y de los usuarios que justamente para lograr esa inclusión necesitamos que no paguen nada Mirá, eh, cuando te hablaba de, de reducir el efectivo no es solo una una un, una política de gobierno digamos o de todos los gobiernos que quieran reducir el efectivo Tenemos casos de, de fabricantes de productos de consumo masivo que se la pasan repartiendo productos en los camiones y vuelven con pilas de efectivo, porque los comercios, muchos de los comercios barrios solo aceptan efectivo. Y los camiones que vuelven con pilas de efectivo tienen que tener vigilancia, tiene costo de manejo de efectivo. Claro, hay una cuestión Esta de seguridad es, también importante. Totalmente. Y nosotros estamos trabajando con empresas como Arcor, Coca-Cola, que ellos están entusiasmadísimos en, en incentivar PIM entonces ellos están promoviendo el uso de PIM en los comercios para que cobren con PIM y le paguen a ellos con PIM Bien, estamos hablando con, con Leonardo Coca que es gerente general de, de Nación eh, Servicios eh, Leonardo, hay algunas otras eh, iniciativas en Argentina de billetera, de billetera electrónica billetera digital, básicamente ¿cuál, cuál crees que es la principal eh, diferencia que tiene PIM con respecto a algunas otras de la competencia que ya se lanzaron? Mira, la diferencia es que es la primera billetera realmente universal. Porque no tenés, la verdad es que no tienes ninguna barrera. Cualquier persona hoy en la Argentina, en este momento un oyente, sea comercio, sea persona, usuario, digamos, llama asterisco 456 numeral y se da de alta. Y no es solo si tenés un teléfono viejo Un teléfono nuevo eh, hay, hay mucha gente que tiene smartphone Pero por ahí no tiene eh, abono de internet O no tiene memoria para descargar una aplicación O no tiene señal Vos es que en el interior del interior Hay lugares donde no hay buena señal no, claro, el, asterisco, sí. el asterisco 456 numeral anda en todo el país Entonces la verdadera diferencia es eso Es que es universal Y la facilidad de acceso Mirá, nosotros en el periodo que estamos Que no pasamos dos meses Y casi todo fue Córdoba en, en, A nivel nacional fue solo la semana pasada Ya estamos en mil usuarios. Eh, lo que las otras billeteras tardaron un año y, y hay que ver cómo está funcionando. La verdad es que... Pero, pero igual para que, para que entiendas cuál es nuestra filosofía. Nosotros somos el Banco Nación, ¿no? Y nosotros lo que queremos es complementar. Nosotros vemos perfecto que haya iniciativas con otras billeteras para el que está bancarizado y seguramente va a estar buena esa billetera para, para todo el que es cliente de ese banco. Lo que nosotros queremos es brindarle una solución a millones de argentinos que hoy están fuera del sistema. Vos pensás que el 75% de las transacciones que se realizan en el país son en efectivo. Y aproximadamente la mitad está bancarizado, la otra mitad no. Pero mismo la mitad que está bancarizado, hay muchos que son personas que el día que cobran, van sacan el 100% del efectivo y se mueven en efectivo. Se mueven con efectivo, claro, sí, sí. Porque en el barrio donde viven se manejan solo efectivo. Entonces nosotros lo que queremos es romper ese paradigma y lograr generar la inclusión financiera en esos sectores. Bien, bien, perfecto. Bueno, súper interesante. ¿Cuál es la proyección? Me decías unos 130.000 usuarios hasta el momento. ¿Qué, qué, ¿Qué esperan para los próximos meses? Ya, nosotros pensábamos llegar a un millón en un año, pero creo que a esta velocidad lo vamos a pasar. Venimos muy bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces, Pim, usás el, el protocolo que. O sea, no, vamos a, eh, vos ya lo repetiste, pero lo, lo quiero enfatizar. No usa datos, no usa ningún tipo de dato, no no datos, se, no, no, se, no, con... no se conecta por Wi-Fi. ¿Y qué, cuál no. es la conexión? ¿Es como si enviases un mensaje de texto? Si querés, esa analogía es la que todo el mundo va a entender. La tecnología se llama USSD y está muy probada en todo el mundo. Funciona, hay 30 experiencias exitosas de más de un millón de usuarios en el mundo. La más grande que tenemos cerca de, de la zona de Latinoamérica es Paraguay. En Paraguay hay 2 millones de estas billeteras sobre una población de 7 millones de habitantes. Es un éxito total. Eh, la tecnología se llama USSD, Pero a los efectos prácticos Vos llamas al asterisco 456 numeral y, y lo que funciona son como menúes Te aparecen menúes, no necesitas descargar ninguna app eh, Y el canal está eh, Funcionando bárbaro Y a máxima velocidad Porque es, la, es el mismo espacio en las telefónicas Que usaban cuando Cuando había muchísimos mensajitos de texto, cosa claro, que ahora está, está vacío, Que ahora, que ahora es ese, ese, esa, ese, ese pedacito del caño del móvil quedó libre y se usa ¿Se para eso. Liberó, esto. claro, sí, sí, todo el WhatsApp. Bueno, perfecto. Así que, no importa si tenés un smartphone viejito o no tenés un smartphone, con cualquier teléfono, sin datos, sin nada, mandás cuatro asterisco 456 y ahí podés empezar a usar. Asterisco cuatro cinco seis, numeral, numeral, llamás y seguís instrucciones en pantalla. Ah, perfecto. Seas usuario o seas comercio. Genial. Gracias, Leonardo, te mando un saludo grande. Sebastián, muchas gracias a vos. Hablamos con Leonardo Coca, gerente general de Nación Servicios. Muy interesante. Pim. Vamos a ver cómo se expande, cómo, cómo, si la gente empieza a usarlo y cómo se usa. Es una muy, muy buena iniciativa del Banco Nación. Ahora escuchamos un poquito de música y volvemos con más solo negocios. No te olvides, si querés participar de la expo de la, de la convención Walker de, de Walking Dead, mandamos un mensajito y tenés, tengo cuatro entradas. Los primeros que me mandan se quedan con las cuatro entradas para vamos a hacer dos pares, dos y dos hacemos así, primero de octubre la Walker, la Expo la convención de The Walking Dead en Buenos Aires chao, volvemos. You're moet die your sister Lorraine. Better talk about the things you je niet kan te to is to heal, De hurt is kiss the sky, beter learn how to kneel. On your knees, boy. She's is is fijn. Het is es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Vamos, como decíamos en Twitter hace un ratito, vamos a hablar de limones. Vos sabés que el tema de los limones es un tema que estuvo en el tapete, que sigue en el tapete con el tema de la exportación, con el ingreso eh, a, Estados, a Estados Unidos. Vos sabés que hace algunas semanas el Departamento de Agricultura de, de ahí de Estados Unidos eh, anunció, la, autorizó definitivamente el ingreso de las exportaciones argentinas de limones a ese país. Bueno, hubo todo mucho, mucho, mucho, mucha, mucha cuestión con esto. Macri con el vicepresidente de Estados Unidos acá. Después lo que pasó, eh, de, lo que había pasado antes con Cristina en su momento. ¿Te acordás que le decía Obama que la coca que tomaba era con limones argentinos y demás? Y todo el tema de las exportaciones. Bueno, vamos a hablar con una, con, con, eh, con, con vocero de una empresa que es referente en, esta, en estas cuestiones. Estamos hablando de San Miguel, que es el mayor productor de, de limones de la Argentina y el líder en la exportación de Cítricos del Hemisferio Sur Vamos a charlar con Lucas Méndez Trongué Que es Director de Relaciones Institucionales Y Sustentabilidad de San Miguel Lucas, ¿qué ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo andan no a todos? Bien, bien, bueno, gracias, gracias por atendernos en este, en este mediodía Bueno, contame un poco Cómo está el tema de las, de, de las exportaciones Ya que se comenzó a exportar Cómo está el tema de, de, de los limones Sabemos que San Miguel es un referente en esa, en esa cuestión Sí, cuando hablamos de... de todas estas aperturas de mercados, eh, es importante aclarar a la audiencia sobre todo que se trata solo para el, el, el limón fresco, digamos, ¿no? lo, los cítricos frescos, eh, porque no so la Argentina tiene eh, mucha relevancia también en lo que son los productos derivados de los cítricos y del limón en particular, Ajá. Eh, que ellos no tienen los protocolos tan exigentes en términos de... de al, al, al no ser un producto perecedero. Habla, hablamos de la fresca, fruta, del ¿no? limón, del limón claro, amarillito, claro, en cajones que, que, de, que se exportan al exterior. Eso es fruta fresca, es una de las patas de nuestro negocio, el otro negocio de derivados no tiene, eh, los mercados ya están abiertos al ser productos pauterizados, digamos, no tienen esas no claro. limitaciones ni eh, a veces eh, de, los, de los mercados de destino eh, y países que son productores. Ponen a, a, también sus barreras ¿no? Ejemplo, ahí, para ¿no? Ahí en derivados hay, hablamos de qué De, de jugos, de extractos jugo, De que... hay aceites esenciales Que eso se saca eh, principalmente de la cáscara eh, Y la cáscara misma que se utiliza eh, Como base de pectina Que es un aglutinante que se usa para la industria de alimentos Y también para la industria de eh, fragancias y sabores Ajá, ok, bueno Pero hablemos del, del limón sí. tal y como lo conocemos Enterito, Exacto. amarillo, redondito O El limón fresco, Bueno, en estos años, sí, los Estados Unidos Fue lo que tuvo más resonancia Pero la verdad que este año en particular se, abrió, se terminó de abrir el mercado americano, más el de México y Brasil también, que era nuestro socio en Mercosur, que también tenía limitaciones para poder exportar eh, cítricos. Eh, la verdad que eso es, una, es importante siempre tener mercados abiertos porque tenés, al final, tu producción termina teniendo en su conjunto más valor porque empezás a tener más, más mercados que, que demandan ese producto. Entonces nosotros enviamos históricamente el 70% de la fruta fresca a Europa. El hecho de que esté en estos otros mercados abiertos hace que la, el, el, la fruta empiece a tener más competidores y el precio por kilo pasa a tener un mejor valor. De hecho, en Estados Unidos el precio por kilo es muy bueno, entonces eso nos ayuda a que parte de la fruta que quizás enviamos eh, siempre a, a Europa, hoy los europeos van a tener que pagar otro valor. Vaya que también nos permite ingresar más fruta, más volumen de fruta. No solo el tema del precio, sino también las cantidades. Las cantidades, claro. Acá hay mercados que tienen protocolos eh, quizá con otras características que te, y, por ejemplo, a Brasil vas en camión, digamos, que tiene unas ventajas de costos importantes, ¿no? Claro, claro. Bueno, hablemos un poquito de, de, de San Miguel, como yo decía, es el, el mayor productor por lejos de limón en Argentina y también el líder en exportación eh, de cítricos en, en la región. ¿Me querés dar algún, algún número que, que dimensione un poco lo que es San Miguel? Mirá, en, en Argentina, eh, básicamente San Miguel hizo un proceso de internacionalización en los últimos años, estamos en Argentina desde hace más de 60 años. Sí, claro. Eh, y después nuestra expansión fue en Uruguay, en Sudáfrica y recientemente en Perú. Siempre una estrategia de hemisferio sur de proveer con, eh, productos cítricos del hemisferio sur al hemisferio norte donde está la mayor población. Estamos hoy en, esos, en, en, en cuatro de los seis países que son productores de cítricos eh, y esa es nuestra estrategia, de, nuestra estrategia y nuestro plan de crecimiento va en esa línea, sigue creciendo en el hemisferio sur para abastecer al hemisferio norte, donde están los mercados más, más importantes. Eh, en, en el caso de, y en todos los países tenemos esa característica, salvo en Perú todavía, tenemos la característica de estar desde el vivero hasta, hasta la industrialización digamos, de los productos derivados. O sea, si, eh, parte de nuestra producción va para el negocio de fresco y parte para productos derivados. Eh, en el caso de los productos industriales, lo que tenés son clientes y proyectos de largo plazo. Cuando Cristina hablaba de co Coca-Cola, compra el aceite esencial de limón y son contratos de largo plazo, de más claro. de 10 años, digamos, donde tenés un suministro de alguna manera más eh, estable. El negocio de fruta fresca tiene más idas y vueltas en términos de la, la, la oferta que haya en el mundo. Nosotros competimos de alguna manera. Tenemos nuestra ventana de exportación, es entre, más o menos entre junio y septiembre para los, los cítricos del hemisferio sur. Después tener los competidores del hemisferio norte que a veces solapan las campañas, eh, la, la, las, las temporadas, y bueno, empezamos a competir con, con en algunos meses con, con producción que son del hemisferio norte. Y bueno, San Miguel es, tiene la característica de estar en esta, con esta configuración en todo el hemisferio sur. En general los competidores son son empresas que están solo en, en mercados de origen, Sudáfrica tiene eh, empresas competidoras muy importantes, líderes, con mucha producción, en el caso de Brasil es un productor principalmente de, solo para, para la industrialización, para hacer jugos, eh, y bueno, y, y en el hemisferio norte tenés España, Estados Unidos, eh, Turquía también, que son muy poderosos y, y grandes productores. Ese es un poco la, el mapa del mundo y nosotros estamos en esa eh, digamos, para darte una dimensión, Argentina lo que tiene es un gran liderazgo en limón, pero industrializado. El 60% de los productos derivados del limón salen de Argentina en el mundo, digamos. Eso es una, una ventana. Nosotros ahí estamos, tenemos el 20% más o menos de ese, de ese 60% que, que donde Argentina es realmente líder, como es líder también en soja, bueno, en limón tiene un peso quizás hasta más grande todavía. Mira vos, mira vos qué interesante. Y ustedes además producen otros cítricos además del limón, ¿no? Sí, eh, en todos los países tenemos eh, todos los cítricos, pero eh, preponderantemente en Sudáfrica producimos mucho naranja, en, en, en Perú y en Uruguay... Eh, principalmente mandarina y en Argentina el limón es el preponderante. Bien, hablamos con Lucas Méndez Trongue, que es director de Relaciones institucionales y Sustentabilidad de San Miguel. Lucas, la última. Hablando un poquito más desde el, desde el lado de la industria, ustedes obviamente que participan en exportan, están en la industria del, del agro y demás. ¿Cómo, cómo están viendo el, eh, el, el, el proceso de la macroeconomía en este momento? Más allá de que para ustedes el negocio de la exportación está abierto, o se comenzó se empezó a abrir, y digamos, sí. y en ese sentido me imagino que, que las expectativas son mayores, pero si miran el mercado interno, ¿cómo, cómo están viendo el desarrollo de la, de la economía local? Mira eh, el tema de, de Argentina en particular viene efectivamente con este tema de los nuevos mercados, la bajada de retenciones que también ayudó a las economías regionales a, a tener una mejor eh, situación, pero eh, todavía venimos a arrastrar años digamos con mucha inflación, que eso no, nos generó unos costos muy altos, competitivamente contra los otros países que son productores, ¿no? Claro. En términos, entonces, la competitividad no se da solo por el, por el tema del tipo de cambio, la verdad que eh, los costos laborales, la infraestructura, nosotros eh, lo que tienen los países productores del hemisferio sur, por ejemplo, eh, contra Argentina, es que están al, las zonas productivas están muy cerca de los puertos, entonces ahí pasas a tener otros costos enormes, Que ineficiencias además por las condiciones la infraestructura que, que tenemos, todavía hay mucho déficit y son inversiones de, de largo plazo y que tienen tardan muchos años en, en hacerse el caso de Perú, competitivamente con Argentina, Perú tiene tratado de libre comercio con todo el mundo, tienen la salida del Pacífico para Asia que es un mercado a desarrollar eh, extraordinario, tiene Estados Unidos a dos, a, con muy poco transit time, entonces bueno, hay condiciones que, que son estructurales, después Están, están las cuestiones económicas en particular, que, que también hay que trabajar. El tema impositivo, con, con cuestiones difíciles, impositivas en de municipales, provinciales, nacionales, duplicadas. Bueno, empieza cuando, vos cuando comparás cómo, se produ, cómo es eh, la configuración impositiva en cada país, en términos laborales y demás, eh, te das cuenta que hay muchas diferencias que son difíciles. de Tenés que ser muy eficiente, y, y de hecho en la Argentina lo somos, Muy eficiente para poder compensar algunas diferencias estructurales que, que estas que te menciono. ¿no? Bueno, Lucas, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. No, gracias a ustedes. Hablamos con Lucas Méndez Tronqué, que es director de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de la Citrícola San Miguel, el mayor productor de limones de la Argentina y también líder de exportación de este producto y de otros cítricos en la región. Tanda y volvemos con más solo negocios. Auspicio este programa.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 Una nueva forma de entender la radio. Se anima Y siempre van por más. Casos de Emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, caso de emprendedores decía la, el separador recién, no es un caso de emprendedor, pero vamos a hablar de un servicio para emprendedores. Hay un evento el 13 de septiembre, pasado mañana, ...de 8.30 a 3 en el Club Americano de Buenos Aires... ...ahí en Viamonte al 1.100... Es un evento en el cual que, que organiza eh, Calderaro Tyrell Law Group. Es un, es un evento que la idea es eh, dar herramientas y contar a los emprendedores y empresarios cómo convertirse en un emprendedor exitoso en Estados Unidos. Tiene que ver con cuestiones de visa de inversión y negocios allí en el país del norte eh, y otras herramientas que tienen que ver con la expansión de, de la internalización de los negocios digamos y cómo, cómo poder eh, resolver cuestiones que tienen que ver con, con visado y cosas legales para algún emprendedor que tiene que tiene alguna idea de, de, de expansión ahí en Estados Unidos. Para que nos cuente un poco más de detalles sobre este evento del 13 de septiembre, estamos en comunicación con Renata Calderaro, que es la CEO de Calderaro Tidal Law Group. Renata, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Renata, ¿nos contás un poco cómo es esta, este, este evento que están organizando? Sí, claro. Y la idea es justamente lo que acabas de mencionar, es poder compartir herramientas que puedan ayudar a empresarios y emprendedores de Argentina quien quiere, quienes quieren diversificar y seguir creciendo y poder diversificar, entrar a un nuevo mercado. No quiere decir dejar lo que están haciendo en Argentina, pero más bien tener un mercado más amplio, más grande y poder llevar sus servicios, sus productos, su conocimiento a los Estados Unidos Y poder realmente entrar no solamente a Estados Unidos, pero a través de ese punto a otros países en el Caribe, como ejemplo. Bien, bueno, adelantarnos un poco cuáles serían dos o tres claves o cuestiones que van a tratar en, el, en, este, en, este, en este seminario. Eh, contanos un poquito qué, qué, cuesta, qué cosas tienen que tener en la cabeza o hacer algún emprendedor que tiene idea de, de, de poner un pie en Estados Unidos. Exacto. Perfecto. Sí, vamos a compartir muchas historias de éxito, justamente para hablar de pautas específicas, no solamente algo en teoría, sino qué es lo que otros empresarios y emprendedores han hecho y muy específicamente otras personas de Argentina, qué es lo que han hecho para ser exitosos en los Estados Unidos, ya sea porque quieran vivir en los Estados Unidos y tener su negocio allí, o porque quieran continuar en Argentina y simplemente tener un negocio que les vaya a generar en dólares. Entonces, Como pautas, número uno, siempre hablamos de la planificación, sumamente importante. Y el saber cómo aprender de tal forma para poder tener una curva de aprendizaje mucho más corta y poder tener rentabilidad en una forma más, más ágil en los Estados Unidos. El mercado en Estados Unidos está abierto para todo. Um, y aún a través de cambios que vemos en la política del país, realmente hay una bienvenida a inversionistas y a personas que están llegando a Estados Unidos con nuevas ideas, con nuevos emprendimientos y con formas que van a agilizar y que van a crear movimientos positivos en la economía del país. O sea que uno es planificar y dos es entender bien el mercado. Y es justamente eso en lo que asesoramos de una forma muy integral para que la persona que quiera entrar a ese mercado pueda entrar de tal forma que no sea simplemente... Um, a ver qué pasa y crucemos los dedos, sino realmente en una forma que pueda lograr ese éxito. Lo que hemos visto con todos los emprendedores, empresarios, personas de Latinoamérica en general y de Argentina específicamente, es que al ya haber manejado algún negocio en Argentina, el entrar al mercado en Estados Unidos es como jugar fútbol primero, tal vez en una cancha que tiene piedras y diferentes cosas, y después entrar a un lugar donde hay menos burocracia, hay... La, reglas bastante fijas, estables, y una economía también estable. Bien, bien, bueno. Y después hay, hay cuestiones que tienen que ver con, con, eh, con visas de inversión y de negocios. Por ahí hay, unas, hay algunas cuestiones que tienen que ver con estas cosas que, que por ahí un emprendedor no, no, no, tiene tan, no tiene tan claro. Me imagino que estos son temas también que van a tratar en el, el, el miércoles. Absolutamente, absolutamente. Vamos a hablar de las visas, del convenio que existe entre Estados Unidos y la Argentina que ha existido desde 1994 y muchas personas realmente no saben. Claro, porque uno por convenio, ahí tenés un poco de miedo, decís, no, es un lío bárbaro sacar unas visas y qué sé yo. ¿No es tan complicado, decís vos? Mira, de verdad que no es. Tenemos una efectividad de un 95-98% año tras año. Uh, ya estoy haciendo esto hace más de 16 años. Y con Argentina en particular yo diría que hasta es más alta nuestra tasa de, de efectividad. Ajá. ¿Por qué? Justamente porque existe este convenio el cual permite a que un argentino o vaya a hacer una inversión en los Estados Unidos o vaya a hacer exportaciones de sus productos de Argentina hacia los Estados Unidos. Y una de las preguntas más importantes tal vez es, bueno, ¿cuál es el monto de inversión? Porque muchas personas han escuchado tal vez de una EB-5, de un millón o medio millón, etcétera, pero realmente con 100 mil dólares, con 120, se puede hacer un negocio muy interesante que sea rentable y que le permita obtener la visa, no solamente para el inversionista, pero también para toda su familia. Es decir, esposo, esposa e hijos menores de 21 años. Y eso le da acceso a estudios gratuitos para los hijos, número de seguro social, permisos de trabajo, um, permiso completo de entrar y salir del país las veces que quieras sin tener que preocuparse cuánto tiempo se pueda quedar o no. O sea que hay muchísimos beneficios. Y lo hemos hecho aún con, con menos con inversiones menores, pero depende de varios factores. Bien, bien. Bueno, muy, muy interesante, Renata, todo esto que nos contás. Va el que quiere escuchar un poco más, que se acerque el lunes 13 de septiembre entre las 8.30 y las 12 ahí el en miércoles. el Club Americano de Buenos Aires. El miércoles, sí. Cualquier pregunta que tengan pueden escribirnos a info arroba visamiami.com o pueden visitar nuestra página que es fácilvisamiami.com y tenemos toda la información ahí y con muchísimo gusto compartimos todos los datos. Bueno, Renata, muchas gracias. Un saludo. Igualmente a ustedes. Bien, hablábamos con Renata Calderaro, abogada de inmigración y CEO de Calderaro Title Law Group, hablando de esto de cómo convertirte en un emprendedor exitoso en Estados Unidos. Vamos a escuchar un temita musical Belén y volvemos con el último bloque en Solo Negocios. empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and on Siempre van por más Casos de emprendedores En Solo Negocios Bueno, volvimos Último bloque en Solo Negocios Vamos a hablar de, de, de un premio A la innovación en microfinanzas Que lanzaron Foncap y el Banco Naciones El primer premio nacional a la innovación En microfinanzas Vamos a, a charlar con Martín Guzmán De Foncap, que nos va a contar un poquito De qué se trata este premio Martín, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Gracias por atendernos en este, en este mediodía. Bueno, contanos un poquito de, contanos un poco primero qué es Foncap, por ahí, para el que no sabe. Contanos un, un poquito brevemente eh, qué, qué es. Les cuento. Foncap es una empresa privada con participación estatal eh, que pertenece al Ministerio de Finanzas claro. y que fortalece a las instituciones de microcrédito que dan microcréditos justamente productivos a emprendedores de todo el país. Bien. Estamos, bueno, lanzamos el premio Fink, es la primera edición junto al Banco Nación, eh, en la que estamos buscando proyectos innovadores eh, para desarrollar el sector de las microfinanzas, eh, tanto de personas, de empresas, bueno, de diferentes entidades, que tengan una buena idea, que puede ser un software, una manera de hacer un proceso que ya se viene haciendo de una forma más efectiva o eficiente. Por ejemplo, para... a ver, dame, dame un ejemplo de lo, de, de lo que es, para el que está escuchando del otro lado, ¿qué, de, qué, consideran, qué, es, un, qué es microfinanzas? ¿A qué, ¿A qué te referís concretamente? Claro, eh, los microcréditos productivos se le dan a los microemprendedores, que por ejemplo, no sé, un microcrédito se puede dar para comprar una eh, máquina de coser y ponerse a producir en sus casas, sí. o un horno para hacer pizzas, o, eh, o comprar, digamos, en la compra y venta de, de ropa o diferentes insumos productivos eh, y lo que estamos buscando, esto se hace con las instituciones en territorio, con asesores de crédito que van recorriendo los barrios, que conocen a los emprendedores y que hacen como... Es la pers las personas que no pueden llegar al sistema formal a tomar crédito en los bancos tienen esta opción para poder eh, nada, generar emprendimientos nuevos y poder producir. Lo que, lo que busca el premio es, es crear un espacio para... Digamos, ahora hay una revolución tecnológica muy importante, hay emprendedores fintech o, digamos, de, de tecnología en finanzas sí, claro. que generan software, aplicaciones o diferentes sistemas de gestión que podrían beneficiar a este sector y hacerlo más, más efectivo, más útil, más sustentable, digamos, para que todo lo que es las horas hombre, el trabajo que hay en el campo se pueda agilizar y eficientizar y darle más posibilidades a más gente, ¿no? Bien, o sea, bueno... Con, Quedan, quedan, algunos días, quedan algunos días para, para anotarte en, eh, anotarse en este Premio Nacional de Innovación y Microfinanzas que hacen FONCAP, la, esta empresa eh, eh, privada con participación estatal, como bien decía Martín, que depende del Ministerio de Finanzas, junto al Banco de Nación, lanzan este premio. Hay tiempo hasta el, hasta el 20 de septiembre, ¿no? Para, para inscribirse. Exactamente, hasta el 20 de septiembre, inclusive eh, recibimos todas las postulaciones en la web que es www.premiofink.com.ar eh, y allí pueden cargar. Y si tienen alguna consulta, también ahí hay un equipo que atiende todas las, las dudas y, y va respondiendo para que más gente pueda postular. ¿no? Bueno, 150 mil pesos en el, el, el, el premio, el primer premio al ganador de este, de este concurso y también hay unos 3 mil dólares que va a dar Fomin, ¿no? Exactamente, 150 mil pesos para la ejecución de la idea del proyecto sí. ganador y 3 mil dólares por esta única vez que entrega Fomin en el marco del Foromic, que es el foro regional más importante de la región en tema de microfinanzas Y ahí y se va se a saber quién es el ganador en el foro Exacto, se hace este año en Argentina y que tiene lugar el 30 de octubre, bueno del 30 al 1 de noviembre en el Sheraton Bien, bueno, ahí van, a, ahí van a anunciar, ¿cómo viene hasta ahora el tema de las inscripciones? ¿Vienen bien? Venimos muy bien, eh, la verdad es que hay unos casos muy interesantes eh, y tenemos un jurado la verdad que muy eh, idóneo para el tema que tratamos de que tenga como tanto del ámbito de la innovación como del ámbito de las microfinanzas per se, del Banco Nación, del bueno, FONCAP, así que creemos que, que van a, se van a recibir... Unos proyectos muy interesantes, ya venimos con más de 25 de postulaciones y, bueno, y creemos que hacia el final hay, vamos a generar muchas más porque hay algunos que están terminando de completar el formulario. Bueno, contame, el contame alguna, sin dar nombres ni mucho menos, porque me imagino que no se puede, pero algún, alguna descripción de algo que se presentó, por ejemplo, ¿qué, qué, qué tipo de, de, de, por, por, por qué rubro van, cómo es, cómo es el, el, el, el promedio o el perfil de, de, los, de los servicios o aplicaciones o, o sistemas que se están presentando a concursar. Mira, la verdad es que es muy disímil porque hay eh, de, de todos los colores, digamos. Algunos que han llamado la atención tienen que ver justamente con esto que te decía de, de integrar el mundo tecnológico a este mundo que, que todavía quizás no llegó tanto como es el de las microfinanzas. Hay aplicaciones por el teléfono que se busca un scoring que hace eh, sinergia con las redes sociales y con ese tipo de cosas para tener calificaciones de los potenciales tomadores de crédito. Y bueno, la verdad es que son muy innovadores, muy interesantes y estamos viendo, bueno, la la viabilidad que tiene cada uno y, bueno, y el jurado será después quien elija al proyecto ganador. Bueno Martín, muchas gracias por, por, por la charla. Vamos a ver si, si logramos que se note más gente a este eh, primer premio nacional a la innovación en microfinanzas. Te mando un saludo pues, grande. Gracias por el tiempo, Sebastián. Un abrazo. Hablábamos con Martín Guzmán de Foncap, que es esta empresa argentina con participación estatal que depende del Ministerio de Finanzas, que junto con el Banco Nación hace Nación organiza este premio nacional a la innovación en microfinanzas. Interesantísimo. Después en www.solnegociosweb.com.ar vamos a poner la dirección, pero te la repito, www.premiofink .com.ar Premio fin que es finc.com.ar Bueno, nos estamos yendo Acordate, me escribís al, al Twitter de arroba solo web o al mío que es arroba ceba catalano Y te regalo dos pares de entradas para la Walker La convención argentina de The Walking Dead Que se hace El primero de octubre en Ascuénaga, 158 en la ciudad de Buenos Aires, entre las 12 y las 20. Tengo dos pares de entrada para que vayas, para que vayas con alguien y disfrutes de esta mega feria con el tema zombie eh, a full. Vos sabés que The Walking Dead es una serie de zombies, de un universo zombie. De lo que le pasa a la gente cuando el mundo se ve invadido por hordas y hordas de no muertos... Y no vivos Bueno Nos vamos a despedir Estamos llegando al fin de este Solo Negocios Nos vamos a reencontrar Dentro de 7 días acá en Radio LED Cuando volvamos Con este programa que habla de economía De política, de emprendedores De tecnología, de lo que pasa En las empresas Chau, hasta la semana que viene Esto fue Solo Negocios